Hoy es miércoles 18 de mayo y alcanzaremos una máxima de 28 grados y los cielos estarán despejados. Es el día después de la movilización de los regantes en Alicante. Defendieron los trasbases y lo hicieron con el apoyo de los representantes políticos que de poco están sirviendo en el Congreso de los Diputados, esos los que salen de Alicante, Murcia y Almería para frenar las políticas hídricas que nos impactan negativamente. Hoy además 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos y los de Elche lo harán abriendo sus puertas este fin de semana. No todos, bajo el lema El Poder de los Museos, porque de nuevo Elche se queda sin el Museo de Arte Contemporáneo en el Raval, que sigue cerrado por unos problemas, dicen, de filtraciones. Y hoy, además, es el día grande, el día destacado porque Elche volverá a recordar sobre las 3 de la tarde con el disparo de cohetes y el volteo de las campanas de Santa María. ...y hace 21 años el Misteri fue declarado Patrimonio Oral de la Humanidad... ...Antonio Bazán, como ves, hoy tenemos por delante otro día... ...ver amigo del que disfrutar con nuestro Misteri y nuestros museos... ...y lo vamos a celebrar además de una forma muy especial... ...porque hoy realizaremos el programa de Teleel Marca entre amigos... ...desde las 10 y hasta la 1... Pues en directo desde Traspalacio, con motivo precisamente del aniversario de la Declaración del Misterio como Patrimonio de la Humanidad y también por ser el Día Internacional de los Museos. Regina, princesa. Pues con esta música celestial del misterio que nos protege siempre a todos, vamos a iniciar... Pues los titulares, eh, la previa al relato informativo, vamos a destacarle en titulares las noticias que vamos a contarles hasta las 10 de la mañana aquí en el programa La Glorieta. Elche recordará con el volteo de las campanas de Santa María, las voces del misterio en la basílica y el brindis institucional en la ermita de San Sebastián que han pasado ya 21 años desde que nuestra fiesta fue declarada. Patrimonio Moral de la Humanidad. A partir de las 10 de la mañana, además, el Elche realizará ese programa de radio televisado desde Traspalacio. También le vamos a contar que regantes y partidos políticos de derechas y de izquierdas acudieron a la concentración de ayer de los regantes para protestar por los recortes del trasvase Tajo Segura. La ministra Teresa Rivera se sentará con los regantes la próxima semana, el miércoles. Las movilizaciones continuarán en el sureste si el gobierno no rectifica su política hídrica. Y ayer en el paseo de la estación se presentaron los nuevos camiones del servicio de limpieza, un total de 70 que desde ahora pasarán a recoger la basura en el che. No solo son más cómodos y seguros, sino que se ha buscado la eficiencia y también que sean sostenibles. Antes de que finalice el año se terminarán de incorporar los nuevos servicios como el contenedor marrón. Y atención al mensaje desde el Elche Club de Fútbol. El objetivo deportivo de la próxima temporada del Elche será luchar por puestos europeos y Francisco seguirá siendo el entrenador. Estas fueron las declaraciones que el director del fútbol base del Elche Club de Fútbol, el argentino Jorge Rajo, realizó en el programa A Todo Gol, Paco Gómez. En Telech, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Caminamos hasta hacia las 7 de la mañana de 5 minutos. Es hora para comenzar el relato informativo. Una información que viene cargada. Rosemary Alonso. Sí, y vamos por partes. Comenzamos, que hace 21 años, tal día como hoy, a las 3 de la tarde aproximadamente, la UNESCO declaraba el misterio patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, convirtiéndose así en el primero de esta nueva categoría de intangible. Una pequeña delegación ilicitana en la que se encontraba Teleelch dimos a conocer la noticia que se festejó por todo lo alto en el elche porque este reconocimiento iba a suponer un gran empujón para su divulgación y financiación pública. 21 años después, y a pesar de la pandemia, las aportaciones públicas pues, no han descendido y las privadas pues, no han crecido tanto de los como se esperaba. Pero con el presidente Francisco Borja al frente de la Junta Rectora se ha creado la figura del protector o protectora del misteri, lo que significa aportar 40 euros anuales para demostrar que esta representación sacrolírica, la única en el mundo que se ha conservado en el interior de un templo, sobrevive gracias al pueblo ilicitano pues hay que continuar con la fuerza de tener una importante inyección de personas que todos queremos. Pero como saben que los que estemos en, el, en la Junta lo haremos perfectamente, pues entonces no, no le dan importancia a ser protectores y protectoras. Es una figura que hemos querido realizar porque evidentemente demostraría la fuerza que tiene el misterio en nuestra ciudad. Es evidente porque se ve ¿no? cuando se realizan las representaciones o cuando empieza la procesión para ir desde la ermita de San Sebastián a Santa María o en la procesión del día 15. Pero nosotros lo que queremos es que eh, todos los ilicitanos e ilicitanas se conviertan, y yo digo todos porque eso sería maravilloso y le daría una nueva fuerza increíble en elegirse como protectores y protectoras del misterio. Su mandato concluye este año y Francisco Borja ha expresado su intención de continuar otros cuatro años más. A las nueve y media podremos escuchar eh, su entrevista. Mientras tanto, ¿qué se ha organizado para celebrar este vigésimo primer aniversario de la declaración? Eh, ...del Misteri como... ...patrimonio de la humanidad... ...pues bueno, el patronato a las doce y media del mediodía... ...ha organizado un brindis institucional... ...en la ermita de San Sebastián... ...a las tres de la tarde volverán a repicar... ...las campanas de Santa María... ...con el lanzamiento de una coetá ...para recordar que hace 21 años... ...se desató la alegría... ...al conseguir esta declaración... ...y a las ocho de la tarde en Santa María... ...las voces del Misteri sonarán en el A ...las veinte horas... Eh, también lógicamente la misa Tedeum cantada por la capella, la escolanía y coro juvenil es decir que es un calendario denso pero emotivo en la cual al final de esta misa también se impondrán la insignia del misterio de ...a los miembros de la capella, escolaría y con los juveniles... ...y más o menos es ese acto programado... ...que en esencia es pues, refrendar lo que hace 21 años... ...pues eh, la UNESCO tuvo el honor de concedernos... Y Pues esto es lo que hará el Patronato del Misteri junto al Ayuntamiento y Teleex. Pues a partir de las 10 de la mañana, lo hemos dicho, llevaremos a cabo un programa especial de radio televisado presentado por Rosa Lucas desde Traspalacio para hablar del Misteri, pero también de los museos, porque hoy es su día internacional y lo van a celebrar con jornadas de puertas abiertas, talleres, exposiciones o visitas guiadas durante el fin de semana con el lema El Poder de los Museos, Un Poder ...que nos explica el director de los museos municipales, Miguel Pérez. Bueno, pues el poder de los museos, eh, la gente a veces no lo, no, lo, no lo llega a conocer... ...pero es un poder que, que abarca mucho más de lo, que, de lo que pensamos... ...porque son valores, es patrimonio, es cultura, es multiculturalidad es compartir y es enseñar sobre todo a, a valorar a las personas y a y todo lo que ha sido creación de ellas desde, desde la prehistoria. Pues precisamente por ese poder no entendemos cómo el Ayuntamiento todavía continúa teniendo el Museo de Arte Contemporáneo en la Plaza del Raval, cerrado a Calicanto. ¿Y qué hay de los museos que no están en manos del Ayuntamiento? Pues el de Pozol, por su parte, también llevará a cabo visitas guiadas con un atractivo añadido. Volverá a regalar piezas para encontrarlas en sus espacios expositivos. Nos lo explica Rafael Martínez, director del Museo de Pozol. A los visitantes, un juego, una, eh, una, una especie de cartulina que se llama la pieza intrusa. Volvemos a, a, a realizar lo que ya hicimos hace unos años, pero con piezas renovadas...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 La Arcudia también ofrecerá visitas teatralizadas que tendrán lugar tanto este fin de semana como el próximo, según explicó Ángela Ramos. Un arqueólogo nos enseñará el centro de interpretación, su modo de trabajar, cómo, cómo trabaja un arqueólogo, una, una romana les enseñará dónde vive, su casa, las domos, las termas y luego Manolito pues, les va a contar cómo, cómo encontró la dama de Elche.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 Y nos ocupamos ahora de esa concentración que tuvo lugar ayer en Alicante para protestar por la política hídrica del Gobierno de Sánchez. Más de 4.000 personas acudieron a la protesta en la Plaza de la Montañeta, en Alicante, organizada por asociaciones y sindicatos de regantes. Miles de agricultores, regantes, empresarios y vecinos se concentraron para protestar contra los recortes aprobados por el Gobierno y pedir unidad para solucionar el problema del agua. Escuchamos a Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante. ...sobre todo a esperar que, que, que van a rectificar o a darnos alguna opción... ...porque desde luego que con ese 8,65 que han puesto... Eh, ...nosotros no, podemos, no, no vamos a poder salir adelante... ...la propia confederación lo ha puesto por escrito en el plan de cuenca... ...la pérdida que va a suponer, que es una pérdida de verdad que muy, muy suave... ¿no? ...porque se están hablando de más de 8.000 puestos de trabajo... ...de trabajo y, y que se van a dejar de cultivar más de 12 hectáreas... ...yo creo que esto desde luego es, es, una, es una predicción muy suave... ...es muchísimo más lo que se va a perder... ...pero bueno, eh, lo importante es que el propio Ministerio lo ha escrito... ¿no? ...la propia Confederación lo ha dejado por escrito... Y... Pues tendrán una oportunidad el próximo miércoles eh, frente a la ministra Teresa Rivera, que ya los ha convocado a una reunión para con volver otra vez eh, con datos técnicos e intentar convencerla. Y también se defendió en esa concentración el trasvase Júcar Vinalopo. Pues escuchamos al portavoz de la Junta de Usuarios, Ángel Urbina. Lo que está pasando de que el pan ideológico del Júcar, una vez más, nos deja prácticamente sin concesiones. Eh, la modernización de los regadíos de la ceca real era para el Villalopó. Ahora se ha sacado la manga de que era la albufera, que tampoco voy a criticar a la bufera... pero tiene la albufera 102 hectómetros cúbicos de la prueba de que la tiran al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Además de la defensa de los trasbases, pues alzaron la voz para reivindicar agua de calidad, precios justos y soluciones para garantizar el futuro del campo levantino. Escuchamos a José Vicente Andreu de Asaja. El agua para nosotros es, es la vida, es la base de todo. Sin agua, la agricultura alecantina y levantina no tiene futuro alguno. Entonces, si quieren que sigamos vivos y aportando a esta sociedad lo que, es, lo que sabemos hacer, que es trabajar, generar riqueza, redistribuir riqueza, mantener el medio ambiente, solo pedimos una cosa, que nos dejen como estamos. Y representantes políticos de derecha e izquierda acudieron a la movilización. Todos mostraron sus apoyos a los trasvases y reivindicaciones de los regantes. Vamos a escucharlos. Primero al alcalde, después al presidente de la diputación y luego a la consejera de Medio Ambiente como gobierno municipal vamos a seguir en esa estrategia de diálogo, de trabajar con la Generalitat Valenciana codo con codo en la defensa de un trasvase que consideramos que es absolutamente esencial para el sur de la comunidad valenciana y especialmente para Elche y para el Camp de Elche. y estamos convencidos de que conseguiremos los objetivos mediante el diálogo y si no, eh, finalmente, como hemos planteado con absoluta claridad, eh, adoptaremos las decisiones eh, desde el punto de vista eh, jurídico que sean precisas para defender un trasvase que consideramos absolutamente imprescindible. Hoy hablamos del trasvase, pero hay muchos más problemas que está teniendo el campo. Todo el apoyo del Partido Popular para el agua que, merece, que merecemos, para la bajada de impuestos que merecemos, para la lucha contra el abuso de los seguros agrarios, para ese campo, para esos cantidad de leche que son tan importantes para todos nosotros. Sabéis que nuestra postura es la postura técnica razonable que garantiza el bienestar, el caudal ecológico del Tajo pero a la vez garantiza la, la suficiencia en este trasvase tan necesario para que cada gota de agua que nos llega precisamente sirva para seguir produciendo los alimentos que consumimos aquí, que consume España, que consume toda Europa. Nosotros estamos en una postura, junto con los regantes, es exactamente la misma y precisamente está avalada técnicamente. No estamos hablando de guerras, no estamos hablando de maniobras políticas. Esto no va de a ver qué territorio se impone al otro, esto va de razonamiento. Y tras escuchar a la consellera de Agricultura, Mireia Moya, vamos con el presidente del Partido Popular en el che y el secretario general de los socialistas, Alejandro Saler. Estamos en la manifestación apoyando no solamente a los agricultores, sino a toda la provincia de Alicante que dice no, que dice basta ya a un gobierno autoritario que quiere recortar nuestro trasvase que es la vida, que es la esperanza de manera unilateral y con una sola motivación política. Por eso hoy aquí decimos alto y claro, o PSOE o agua, o agua o PSOE. Es la disyuntiva, no queda otra. El PSOE con esta decisión, recortando el trasvase, está en contra de la provincia de Alicante y Conjunto de Levante Español por puro voluntarismo ideológico. La subida de caudal del Tajo puede provocar un efecto en la pérdida de hectáreas de cultivo, en la pérdida de empleo y en la pérdida de capacidad económica de la provincia de Alicante y también de Murcia y de Almería. Y por tanto vamos a seguir trabajando activamente para que no se lleve a efecto y anunciamos si se produjera que desde todas las instituciones, la Generalidad, desde los ayuntamientos como Elche, interpondríamos recursos judiciales contra esta acción. Pero los regantes coincidieron en reprocharles que si se si ha llegado a estas situaciones porque ninguno de ellos ha defendido los intereses del sureste español. De ahí que se dieron pancartas en esa protesta con la frase de la política ha sido nuestra ruina. Y continuamos con más asuntos porque ayer en el programa Telemite Entrevista la portavoz de Compromís Esther Díez anunció que votarán en contra en el pleno de este mes a la modificación puntual del plan general para cambiar el uso del viejo convento de la Merced para convertirlo en hotel. Hoy han convocado una rueda de prensa para explicar, suponemos, su voto. De esta forma el PSOE no, al PSOE no le salen las cuentas porque el Partido Popular también votará en contra. Esto significa que necesitará dos votos más para poder sacar adelante el proyecto del hotel que podrá buscarlos en el resto de los concejales de la oposición. Y en el paseo de la estación se ha presentado, pues eh, ayer se presentó la nueva flota de camiones del servicio de recogida de limpieza, una maquinaria que vimos más moderna, mecanizada y también digitalizada, que se sigue incorporando al servicio con el objetivo de dar una prestación eficaz y sostenible. Nos da más detalles nuestra compañera Janine Perona. Buenos días. Eso es, Ros, buenos días. Pues te cuento que ayer en el paseo de la estación se trasladó una flota de hasta 40 camiones de los 70 nuevos de limpieza que se pondrán en marcha próximamente. Y es que en este primer año de contrata con la nueva empresa de limpieza UTLC se ha experimentado pues, una modernización de los vehículos de limpieza y también una mejora de las condiciones de trabajo aportando comodidad y seguridad a la plantilla de trabajadores. Y todos estos nuevos camiones que ahora veis por las calles de limpieza que se han ido incorporando durante los últimos meses suponen un servicio más eficiente y sobre todo mucho más sostenible para el municipio y pedanías que contribuyen a la descarbonización con vehículos cero emisiones. Y como decía, se ha cumplido ese primer año de contrata con la empresa UTE y recordamos que son muchas las novedades que se han ido incorporando y que también os hemos ido contando, como por ejemplo el barrido de las calles los siete días de la semana, la puesta en marcha de la gasinera, los nuevos contenedores grises, el contenedor marrón de recogida orgánica y este último los servicios de limpieza en el Camp dels como la recogida de poda. El alcalde ha afirmado que antes de que finalice el año se terminará de incorporar los últimos servicios de limpieza de esta contrata, entre ellos la aplicación del contenedor marrón a otros barrios como Carruso Oeste o la ampliación del ecoparque de La Lonja. Y ahora Ros, voy a dar paso al alcalde porque nos contó ayer más detalles. Otro factor a destacar dentro de las características del servicio es la digitalización, que nos permite llevar a cabo un seguimiento digital de las actividades que desarrolla cada uno de los vehículos, lo cual sin duda alguna redunda en esa mayor eficacia. En definitiva, un servicio más moderno, más digital, profundamente digitalizado, en el que las condiciones de trabajo mejoran sustancialmente. Y todo ello redunda en una ciudad más limpia, en barrios más limpios y desde luego también en un Candel y unas pedanías más limpias. Y como ya informamos, ayer se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en un momento en el que los delitos de odio contra el colectivo LGTBI se han incrementado. En Elche se organizó una jornada formativa sobre los delitos de odio. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días. Muy buenos días, Ros. Los delitos de odio están a la orden del día y han incrementado en los últimos años. El colectivo LGTBI y Racial son los más atacados, pero también han aumentado los delitos hacia las personas transexuales, principalmente a través de las redes sociales, ya que los usuarios se aprovechan del anonimato para difundir estos mensajes a personas o colectivos por su color de piel, el país de procedencia o su identidad sexual. Precisamente el centro de congresos acogió ayer unas jornadas sobre delitos de odio, donde se destacó el papel de las instituciones en la visibilización, prevención y lucha contra esta lacra. Elche es una ciudad tranquila en comparación con la media de España. Además, ahora dicen hay más voz para denunciar estas situaciones. El edil de seguridad Ramón Abad destacó la importancia de poner en agenda este tipo de delitos y anunció la creación de la unidad contra delitos de odio de la policía local. anunciamos y seguimos dotando el mandato de nuestra ley de coordinación de Policía Local de la Comunidad valenciana que es la creación de una unidad contra los delitos de odio en la ciudad de leche en la policía local de Elche, que haga ese trabajo en conjunto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad para que la también sea un municipio en esa jornada participó el fiscal especializado en este tipo de delitos, Diego Pérez, quien aseguró que han aumentado en los últimos años. El de de es y y en las distintas eh, sedes las distintas aplicaciones en la actualidad, son uno no humaniza, entonces se permite el lujo de decir lo que quiere que hay independiente de si causa o lesiona a la dignidad de otra persona. La cual, en la actualidad momento en este sentido, en la discusión de acá de la saquera. También ayer se llevó a cabo la lectura de un manifiesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para mostrar el compromiso social de esta ciudad contra la legitimifobia. Escuchamos a la alumna del Instituto de Carrus que realizó esa lectura, Marina Naujar. Porque las agresiones motivadas por el odio y la discriminación no solo las sufre la víctima, las sufre el, su entorno y debilita la cohesión social. Reconocemos la necesidad de desarrollar políticas a favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, formación, sensibilización, sensibilización y prevención de la LGTBIFobia, que hagan de nuestros municipios, municipios espacios seguros para la diversidad.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 7 de la mañana, 27 minutos y medio, la temperatura ha bajado un poquito, 18 grados con 8 décimas. La actualidad del Checruz de fútbol, con Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. El proyecto deportivo de la próxima temporada en el Elche Club de Fútbol estará encabezado por Francisco y el objetivo será pelear por entrar en Europa. Son palabras del director deportivo del fútbol base del Elche, Jorge Raffo, en nuestros micrófonos en el programa A todo Gol. El director deportivo del fútbol base ilicitano ha dejado claro que los planes de la entidad que preside, en este caso Bragarnik, son ambiciosos y se deshizo en elogios hacia el técnico almeriense al que que calificó como un entrenador de excelencia. Pero dejó claro que siendo el principal objetivo la permanencia, hay que ser ambicioso y apostar por Europa. Jorge Rafa Consolidar este, la, la posición dentro de, de lo que es esta liga tan difícil y finalmente, seguramente, estoy seguro que el próximo año seremos este, uno de los equipos que estaremos peleando por el proceso europeo, que de manera progresiva... ...se van logrando los objetivos de un plan muy bien visualizado por la propiedad... ...y que, este, y que va dando sus resultados eh, en los distintos años. Es sin duda un objetivo eh, valiente, ambicioso... ...pero la pregunta es si es un objetivo real y no una quimera. Cuando le preguntamos si estaba seguro que el objetivo era Europa... ...así respondía Jorge Raffo, director deportivo del fútbol base ilicitano Sin duda... Sin duda. Yo creo que es, una gran, es la gran ilusión de, de toda la institución, para eso se está trabajando, para llegar a ese tipo de, de competencias es necesario, una, una reestructuración que comenzó con la llegada de la propiedad, que se necesita tiempo, que se va consolidando, que los futbolistas también, con grandes rendimientos, tanto en la Copa, la Copa del Rey, como... Como en, la, ...como en la Liga, fueron mostrando una profunda evolución respecto a lo que fue el año pasado... ...y, este, y estoy seguro que con el nuevo proyecto deportivo para este año, encabezado por Francisco... ...con, con, con el sostén de toda la propiedad, estoy seguro que, que vamos a estar peleándolos... ...porque, como te decía recién, el, el tiempo, este, la maduración... Eh, la, las, la, los distintos años te permiten ir reestructurando y como ha hecho Cristian en, en todas las instituciones en las que él tuvo la suerte de, de poder este, comandar dirigir y estructurar este, hacia el tercer o cuarto año siempre llegó a los grandes objetivos de las copas internacionales y esta no va a ser la excepción porque el grupo este, estructurado y todo el, este, el plan que se ha ido instaurando en todo este tiempo asegura que eso va, seguramente va a ocurrir Seguramente va a ocurrir, desde luego se le ve muy seguro al director de, por, del fútbol base del Elche Club de Fútbol. La plantilla vuelve esta mañana a los entrenamientos para preparar la despedida ya. Quieren ganar los hombres de Francisco para eh, conseguir darle esa alegría a la afición blanquiverde. Por cierto que el club ha puesto precios populares para el público en general. 5 euros la más barata, 30 la más cara. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Candel. Bueno, buen día. Hoy ya comenzará a llegar polvo sacariano en suspensión en una jornada de nuevo marcada por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados. Durante esta madrugada hemos visto algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, situación de viento en calma, De temperaturas nocturnas que cada vez bajan menos. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado una mínima de 19,7 grados. En el sur del Candaes, temperaturas no tan bajas en Matola, Derramador, Valverde hemos alcanzado los 15 grados 18 en Torrellano 17 en la Valla o 19 en Santa Pola. A primeras horas de la mañana veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que tan solo van a enmarañar el cielo en general ambiente soleado con tendencia a cielos poco nubosos o despejados viento en calma por la mañana y a partir de media mañana o mediodía se activará el viento flojo de componente este rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora, cielos despejados para esta tarde y temperaturas en ascenso máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 28 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 28, 29 grados. Eh, mañana jueves ya tendremos una jornada con ambiente soleado, pero con intervalos puntuales de rugosidad sobre todo de tipo alto el protagonista al viento puntualmente moderado de componente este temperaturas que seguirán subiendo máximas en torno a los 29 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 19 grados, viernes, sábado domingo con la masa de aire tropical continental que nos llega desde el norte del continente africano ya alcanzaremos temperaturas superiores a los 30 grados, de hecho el domingo podríamos rozar los 32 grados aquí en la ciudad de Elche, el viento tendiendo a flojo de componente marítima y noches tropicales con temperaturas que incluso no van a bajar de los 21 grados. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. La Glorieta,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 Esta semana se ha presentado la programación de la nueva edición del Festival Diversa que llega a Elche este año con el lema Más Visibles, Más Posibles, y trae a este cantante, Samantha Hudson, la top ten considerada la top ten como representante del colectivo LGTBI. Un festival que se va a desarrollar del 10 al 19 de junio. Pues bien para conocer más detalles contamos con el director del festival y director del Centro Cultural del Escorchador, José Luis Más. José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué ¿Cómo se ha conseguido a Samantha Hudson? Está comprometida con todos los festivales que tengan que defender la voz de, de ellos y de ellas. Es que detrás del Diversa hay mucho trabajo de mucho tiempo, eso también es verdad. porque Nosotros íbamos preparando el Diversa desde hace un año, prácticamente. En cuanto se acaba una edición siempre nos damos... Porque es un festival curioso, es un festival municipal, porque lo organiza el Ayuntamiento de Elche, con un peso muy específico desde la Concejalía de Cultura, pero se ha incorporado con mucha fuerza la Concejalía de Juventud y también la Mesa LGTBI de Servicios Sociales. Y entonces... Eh, Este, este año nos ha facilitado que podamos cerrar los artistas con, con mucho tiempo. Y además, Samantha, aparte de que tiene un lenguaje y, y un, muy directo y, y, y muy reivindicativo, pues llevábamos trabajando para que viniese desde hace algún tiempo y este año pues, ha, ha cuajado. O sea, que estamos súper contentos. Bien, eh, Samantha viene, es la que inaugura, es la que clausura, ¿dónde va a actuar…? Bueno, Samantha, clausura, porque normalmente el pregón es la inauguración, pero sí que es verdad que habíamos detectado que hace algún tiempo que eh, la fiesta al final es como más clausura que apertura, ¿no? Entonces, pues, vamos a empezar el día 10 de junio con una mesa sobre ciberactivismo en redes sociales joven, por decirlo de alguna manera, con gente que reivindica y, y es ciberactivista a, tra a través de sus redes sociales en pro de los derechos del colectivo LGTBI+. Y luego, el sábado por la mañana, tenemos unas jornadas deportivas con Dimu. Y entonces ahí nos Habíamos pensado que podían ser estrategias de, de comunicación y de, de, de información de la programación, porque están en la calle, las jornadas deportivas son en el centro de congresos, en la, en la parte de fuera. Y entonces, esta vez, vamos a probar a ver cómo funciona el concierto como clausura. El pregón será un pregón de clausura. ¿Quién será el pregonero o pregonera? Es Samantha Hadsón. Samantha Jackson, con, con Víctor Sánchez, que es del del equipo del Diversa. O sea que la tendremos varios días aquí. es el sábado solo. ¿Ah? Lo que pasa es que el sábado aprovechamos que tiene concierto porque el concierto es el sábado 18 de junio y aprovechamos que, que como el concierto y el pregón son en, en el mismo sitio, el mismo día y a la misma hora, pues hemos aprovechado para que lo haga ella. Vale, vale. Que El pregón no significa el inicio del festival, ¿vale? ¿Qué tenéis para el 10 de junio, para el día Primero de este festival de en El 10 tenemos la mesa redonda sobre ciberactivismo joven, que la modera sí. Carlos Barea, que es ciberactivista, escritor y además es máster en el LGTBIQ, que es unos estudios nuevos que están en la Complutense de Madrid con pues, estudios sobre el colectivo LGTBI. Ese sería el 10, que tenemos vamos a hacer en streaming la mesa, se va a retransmitir porque tenemos a Peter López, Bandineras, Laura Terciado, gente potente al nivel de ciberactivismo en redes sociales que comentarán su experiencia y cómo, cómo se puede llegar a hacer ciberactivismo. Ese es el día 10 de junio. ¿Y, ¿Y cómo vais a implicar a la ciudad en el Festival Diversa? Porque supongo que no solo estará el de Samantha, este seminario, este coloquio sobre ciberactivismo, eh, sino que habrá más conciertos, más charlas y, y más actividades. Sí, tenemos bastantes actividades, desde el público infantil, porque también tenemos los dos fines de semana, tanto el 11 y el 12, como el 18 y el 19, los talleres familiares sobre diversidad familiar. El 11 y el 12 lo imparte Sofía Castellotto de NFM Teatro y el 18 y el 19 con mi papá y con mi mamá, que son los talleres clásicos que tenemos en el Escolchador, pero que también habla sobre pues, diversidad familiar. Tenemos teatro porque viene Gershank, que es un cómico que por redes sociales joven conoce todo el mundo. Tenemos una versión de Showgirls, la película clásica que se ha convertido en una película de culto que van a hacer una versión de teatro Antonio Pedraza y Álvaro Prados, que es el jueves 16 de junio. También vamos a hablar de la situación en, las, eh, en los centros penitenciarios del colectivo LGTBI que es un tema que nos preocupa muchísimo al equipo y que creo que la gente tiene que concienciarse de cómo está el colectivo LGTBI en, en los centros penitenciarios españoles. Tenemos la presentación de un libro que se llama Hay Campaneras, de Lidia García, que habla un poco de la vinculación de la copla y el colectivo LGTBI, que esto será en el espacio hernandiano, ya que creemos que el espacio hernandiano también sea un referente en la ciudad a nivel literario. El concurso que hacemos todos los años, que se llama Diversa Games, ...que lleva Víctor Sánchez... ...y luego el pregón y el concierto con Samantha Hudson... ...y con Caspar Blaya que estará pinchando. Y mezcláis todo, literatura, teatro... ...bueno, os falta el cine. El cine es que normalmente... Eh, eh, ...llegábamos a un acuerdo con los cines Odeón ...a través de Julián Sáez que es su director... ...para poder proyectar algo... ...pero este año ya se había proyectado con anterioridad... ...con lo cual el diverso ha estado presente todo el año. Lo tocamos todo. José Luis, ¿por qué más, eh, más visibles, más posibles...? El Diversa surge hace ya 14 años para dar visibilidad al colectivo LGTBI y el, además el Diversa es pionero en este tipo de festivales en la Comunidad Valenciana y, y el primero en la provincia de Chicano. De hecho hay muchas ciudades que ahora hay pueblos de la Vega Baja, Crevillente, que se han incorporado un poco al rebufo del Diversa y están organizando sus propios festivales, que nos parece súper interesante. Y además siempre establecemos líneas de colaboración, acudimos, vamos a sus mesas redondas, ellos vienen. O sea, el Diversa tiene muchísimo peso en la comunidad valenciana ya. Y, y luego también, como decías, pues, lo que pretende es acercar esa realidad a la, a la ciudad de ¿eh? a, a los indígenas y las indígenas. Entonces, más visibles será por dar visibilidad y más posibles es eso porque eh, es necesario crear espacios y dar posibilidades al colectivo eléctrico. La programación tan completa de este año es por la experiencia del LGTBI, de este festival, que ya es pionero, como dices, en la cuna Valenciana, o por el dinero que le ha dado la Concejalía de Cultura para prepararlo. Me gusta mucho tu pregunta. <risa> Pues yo creo que es una combinación de las dos cosas. Eh, yo siempre digo que sin presupuesto no se puede hacer absolutamente nada. Y en ese sentido, pues la concejalía de cultura, apoy, muy apoyada por la Concejalía de Juventud, que además depende de las dos de Margantón, de la misma concejala, es verdad que venimos de dos años de pandemia. El diverso nos ha dejado de hacer y la pandemia todavía está, quiero decir que eso no podemos olvidarnos. Entonces, el primer festival pandémico fue muy pequeñito. ...porque no queríamos que se perdiera con actividades reivindicativas el concierto no se pudo hacer, el año pasado ya volvimos al concierto aunque fue sentada la gente, y este año ya pues va a ser de pie y con el aforo completo de la jornada Pues, eh, José Luis más eh, has dicho que te gustan mis preguntas, a mí me gustan eh, el trabajo, tus respuestas, el trabajo que llevas, porque traes a primeras figuras, lo puedes conseguir aquí en Elche, tienes a Samantha Hudson, pero también fuera ya del Festival Diversa, tenemos este verano pues un abanico amplio, tienes a Natalia Lacunza, por recordarlo, a Cupido, eh, tienes a primeras figuras también para para el escorchador. Sí, porque además eso viene muy enlazado con la pregunta que me has hecho antes, porque es verdad que el escorchador afortunadamente ha sufrido, ha, ha sufrido, no, ha, ha ganado, por decirlo de alguna manera, una inyección de dinero presupuestario importante gracias a las gestiones de la concejala de la Hacienda de Patricia Marcía que cree que el proyecto del Escorchador es un proyecto de ciudad joven, culturalmente comprometida, y gracias a eso hemos podido traer figuras. Pero también te digo una cosa, o sea, Rigoberta Bandini vino el año pasado del Escorchador, y ahora, ¿vale?, eh, literal cien veces más de lo que de lo que se cobró cuando vino al escorchador. Yo estoy muy pendiente de las nuevas tendencias musicales, de quién va a ir despuntando, y los voy cerrando con tiempo porque evidentemente yo gestiono dinero público, y el dinero público hay que aprovecharlo al máximo. Pues te lo agradecemos. Muchísimas gracias, José Luis Más. A vosotros. burguesa arruinada. La Glorieta, con Rosemary Alonso y Antonio Bazán. 7 y 46 minutos de la mañana, vamos a recordarles las noticias que hemos destacado en nuestro sumario de hoy. Es que él se va a recordar hoy con el volteo de campanas de Santa María, las voces del misterio en la Basílica y el brindis, y un brindis institucional en la ermita de San Sebastián, que han pasado 21 años desde que nuestra festa fue declarada por la UNESCO como el primer patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Y a partir de las 10 de la mañana, él también va a realizar su programa de radio y televisado, el de Entre Amigos, el de Rosa Lucas, desde Traspalacio, con motivo de este aniversario y del Día Internacional de los Museos.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 Y ayer en el paseo de la estación se presentaron los nuevos camiones de limpieza. Un total de 70 que desde ahora pasarán a recoger la basura en elche. No solo son más cómodos y seguros, sino que también se ha buscado la eficiencia y que sean sostenibles. Antes de que finalice el año se van a terminar de incorporar los últimos servicios como el contenedor marrón. El objetivo deportivo de la próxima temporada del Elche Club de Fútbol será luchar por puestos europeos. Esas fueron las declaraciones del director de fútbol base del Elche Club de Fútbol, el argentino Jorge Raffo, que realizó en el programa A Todo Gol. Además también dijo que Francisco será el entrenador la próxima temporada.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 Al Corta Motor, concesionario San John. Este miércoles 18 de mayo realizaremos el programa de Tele Elche en Radio Marca entre amigos en directo desde Traspalacio, con motivo del aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad y también por el día de los museos. De 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, Tele Elche y Tele Elche en Radio Marca en directo en Traspalacio.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 Corre tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias. Eres tú mi alegría, pido que no me falles, que nunca te me vayas, y que nunca te olvides. Que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela. Soñarte, cuando más me haces falta, pido por la mañana, que a mi lado despiertes, enredado en la cama ay como me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhelar. Están escuchando La Glorieta. Siete de la mañana, 53 minutos, la temperatura según la estación meteorológica de Teleelcha a punto de alcanzar los 20 grados. Tiempo para que Paco Gómez nos hable de la actualidad del Elcha Club de Fútbol.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 Hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, es la segunda hora del programa La Glorieta y vamos a seguir contándoles las noticias y otras eh, desde las eh, 7 hasta las 10 de la mañana. Es miércoles 18 de mayo y es un día muy señalado. Hace 21 años, tal día como hoy, la UNESCO declaraba al Misterio y Patrimonio Oral el material de la humanidad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 21 años después, y a pesar de la pandemia, las aportaciones públicas están garantizadas, pero las privadas no tanto por la crisis. El presidente Francisco Borja ha creado la figura del protector o protectora del misterio, con el fin, con el objetivo de conseguir una mayor implicación del pueblo ilicitano en su festa. Pues hay eh, que continuar con la fuerza de tener una importante inyección de personas que...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 Elegirse como protectores y protectoras del sistema. Pues su mandato concluye este año y Francisco Borja ya ha expresado su intención de continuar otros cuatro años más para conseguir ese objetivo. ...el de que todos se conviertan en protectores del Misteri... ...a las nueve y media podremos escuchar su entrevista... ...y mientras tanto, ¿qué se ha organizado... ...para celebrar este vigésimo primer aniversario... ...de, de la declaración del Misteri?... ...pues el patronato a las doce y media... ...ha organizado un brindis... ...un brindis institucional en la ermita de San Sebastián... ...a las tres de la tarde volverán a repicar... ...las campanas de Santa María... ...con el lanzamiento de una coeta ...para recordar que hace veintiún años... ...se desató la alegría al conseguir ese... Reconocimiento. Y a las 8 de la tarde en Santa María, las voces del misterio sonarán en el Tedeum. A las 20 horas, eh, también, lógicamente, la misa Tedeum cantada por la capella, la escolanía y coro juvenil. Es decir, que un calendario penso pero emotivo, en la cual al final de esta misa también se impondrán la insignia del misterio,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 Es enseñar sobre todo a, a valorar a las personas y a todo lo que ha sido creación de ellas desde, desde la prehistoria. Lamentamos que también este año, debido a ese poder de los museos en este día, pues no tengamos el de Arte Contemporáneo del Raval abierto. Está cerrado por problemas de filtraciones que siguen sin solucionarse de forma incomprensible. ¿Y qué hay de los museos que no están en manos del ayuntamiento? Pues el de Pusol, por su parte, también llevará a cabo importantes actividades atractivas, como por ejemplo visitas guiadas, con eh, el añadido de regalar piezas anacrónicas. Y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 Y nos ocupamos ahora de la concentración de ayer en Alicante para protestar contra la política hídrica del gobierno de Sánchez. Más de 4.000 personas acudieron a la protesta en la Plaza de la Montañeta de Alicante, organizada por asociaciones y sindicatos de regantes. Escuchamos al presidente de Ríos de Levante, Javier Berenguer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 pero bueno, eh, lo importante es que el propio ministerio lo ha escrito, ¿no? la propia confederación lo ha dejado por escrito y eso es importante también y además eso es lo que le vamos a decir a la ministra, porque no sé si lo sabe, pero queremos que la ministra también lo vea yo me lo llevo para que ella lo vea y a ver si entiende de que, de que sus propios técnicos dicen que no, que esto no se puede, no se puede permitir Pues habrá que esperar a esa reunión, será la próxima semana con la ministra para ver eh, si recapacita ante las pérdidas ya estimadas y calculadas que va a suponer el cierre del trasvase. También en esa protesta se defendió otro trasvase, el del Júcar Vinalopo. Escuchamos al portavoz de la Junta de Usuarios, Ángel Urbina. Lo que está pasando de que el pan ideológico del Júcar, una vez más nos deja prácticamente sin concesiones, eh, la modernización de los regadíos de la ceca real era para el Vinalopó, ahora se ha sacado la manga de que era la bufera, que tampoco voy a criticar a la bufera, pero tiene la bufera 102 hectómetros cúbicos de la prueba de tinedo que la ha tirado mar, etcétera, etcétera, etcétera. Además de la defensa de los trasvases, alzaron la voz para reivindicar agua de calidad, precios justos y medidas que solucionen o garanticen el futuro para el campo levantino. Escuchamos a José Vicente Andreu de Asaja.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 Cultivamos, cultivásemos unas tierras estériles, pobres en aquellos tiempos, pues que nos las sigan manteniendo, simplemente que nos dejen como estamos. Representantes políticos de derecha e izquierda acudieron a esa protesta. Todos mostraron su apoyo a los trasvases y a las reivindicaciones de los regantes. Vamos a escucharlos primero al alcalde, después al presidente de la Diputación y a la consellera de Agricultura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 Pues hemos escuchado a los representantes con cargos en los diferentes gobiernos, local, provincial y autonómico, y ahora vamos con eh, los representantes de los partidos políticos, el presidente local del Partido Popular, Pablo Ruz, y el secretario de los Socialistas de la provincia, Alejandro Soler.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 del conjunto del levante español por puro voluntarismo ideológico.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 Pero los regantes coincidieron en reprocharles que si se ha llegado a esta situación es porque ninguno de ellos ha defendido los intereses del sureste español. De ahí que se vieron pancartas con la frase la política ha sido nuestra ruina. Y cambiamos de asunto. En el paseo de la estación se presentó ayer la nueva flota de camiones del servicio de recogida de limpieza. Nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días.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 ...en el que eh, las condiciones de trabajo mejoran sustancialmente... ...y todo ello redunda en una ciudad más limpia, en barrios más limpios... ...y desde luego también en un camdel y unas peranías más limpias. Anoche en el programa Telenite Entrevista... ...la portavoz de Compromís Esther Díez anunció que van a votar en contra... ...en el pleno de este mes de la modificación puntual del plan general... ...para cambiar el uso del viejo convento de la Merced y convertirlo en hotel. Hoy han convocado una rueda de prensa para explicar su postura. De esta forma al PSOE, al PSOE pues no le salen las cuentas, porque el Partido Popular también votará en contra. Eso significa que va a necesitar dos votos más para poder sacar adelante el proyecto del hotel en Las Clarisas, que intentarán buscarlos pues, en el resto de los concejales de la oposición.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 el mandato de nuestra Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, que es la creación de una unidad contra los delitos de odio en la ciudad de Elche, en la policía local de Elche, que haga ese trabajo conjunto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad para que Elche también sea un municipio libre de delitos de odio. Pues en esa jornada también participó el fiscal especializado en este tipo de delitos, Diego Pérez, a quien escuchamos. El crecimiento de los delitos de odio, donde más se ha apreciado, es en la impunidad o aparente impunidad que reflejan las CICs, la, las nuevas tecnologías de la información, las distintas eh, sedes virtuales, las eh, distintas aplicaciones en la actualidad son sumamente peligrosas. Es cierto que desde la distancia... Uno no humaniza, entonces se permite el lujo de decir lo que quiere con independencia de si causa daño o lesiona la dignidad de otra persona. En la actualidad el incremento en este sentido del discurso de odio a través de las aplicaciones Instagram, Twitter, etc., es tremendo. Pero es tremendo no solo en relación a estos colectivos vulnerables que son los protegidos, sino en relación a cualquier colectivo o persona por el hecho de que no nos guste. También ayer se leyó un manifiesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para mostrar el compromiso social de esta ciudad contra la legitimifobia. Escuchamos a Marina Naujar, alumna del Instituto de Carrus, encargada de esa lectura. Porque las agresiones motivadas por el odio y la discriminación no solo las sufre la víctima, las sufre su entorno y debilita la cohesión social.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 Y el sindicato CESIF ha iniciado una recogida de firmas por toda la provincia para apoyar la implantación de la figura de los profesionales de enfermería escolar en los centros educativos públicos no universitarios de la comunidad valenciana. Y en clave de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido a tres personas por llevar a cabo varios robos con fuerza en diferentes establecimientos del municipio. El modo superandi de los ladrones consistía en acceder a los comercios utilizando varios métodos como el forzar ventanas para luego vender Los sustraídos en el mercado negro acumularon hasta 20 botellas de butano y ayer vecinos de Arenales pudieron ver delfines muy cerca de la costa ilícita. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo t rock con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen t rock cuestión de actitud concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil, hay un vehículo para cada persona nosotros los tenemos todos Grupo Serrano Automoción Tornen a Elche del 20 al 22 de match al paseo de el estación los mejores food trucks gastronómicos con mercado de diseño y con una programación para todas las edades con Pablo Carbonell, Tributa Queen Ramonets y muchos Viene al Festival Street Barquetals Colabora, Regidoria de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 Por la madrugada, oh, como me huele a salí, caí, caí que se despierten por la mañana, me llena el cielo de gaditana y caí, caí, por la madrugada, oh, como me huele a sal mi caí. Je se despierta vlieger la, de la, la, la de la naar De De jarenlengte. De jarenlengte. De jarenlengte. De jarenlengte. De jarenlengte. De De jarenlengte. De jarenlengte. De Por finder a mi gente, por finder, caida el mentira, muero por ello, quiero volver. Hey, gai hey, hey. por la madrugada, como me cuelas a ti, y te panos otro dolor, te mi cara y con perdón ze vragen wat je nog hebt aan niña zon, mijn caia ga je je naar de zee, ga je naar de zee, de Ay, ay, ay, ay. Cuando anoche man, I'm a man, I'm te man, I'm a te I'm a man, I'm a man, I'm a man, Dejaan que el viento entre las marcentes sirven por tango Ver a mi gente por fin te veré Que ayer mentira la muero por ella, quiero volver Hey, Y hey, caí hey. por la madrugada, como me pueda ser mi caballo Pa' nosotros dos Tengo amiga y con perdón ze preguntan qué es lo que quiere ser ni tu cae se bebe el y en la brisa marinera, y que tu corazón, con la sonrisa cae se bebe el sol, en la brisa marinera, y que tu corazón, con la sonrisa ya se bebe el en la brisa marinera. Que me tu corazón con la sonrisa amor mira mi la risa marinera que me tu corazón con la sonrisa mama. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Llegamos a las 8 de la mañana, 27 minutos. Llegamos al momento de recibir a Paco Gómez en el estudio para hablar de este Elche Club de Fútbol que ya tiene como ambición Europa. <risa> buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ros. Buenos días. Casi no me entra en la boca. Sí, la verdad es que hombre es una, eh, un objetivo tremendamente ambicioso valiente, ilusionante la pregunta es si es un objetivo realista o es una quimera, ¿no? Pero no lo decimos nosotros, lo dijo y además de manera abierta y muy convencida el director del fútbol base del Cheque de Fútbol y además hombre importante dentro del organigrama de Cristian Margarit como es eh, Jorge Raffo en, en A todo gol y lo repitió varias veces, el objetivo es ilusionante luchar por Europa eh, porque tienen a un entrenador Francisco eh, que es eh, sin, eh, sinónimo de excelencia Y que lo tienen claro, eh, con Bragarnit siempre que ha cogido un proyecto, al tercer o cuarto año eh, su objetivo ha, ha sido, eh, bueno, pues en este caso, eh, competiciones internacionales y le ha salido bien. Hay que reconocer que desde que llegó a Leche Bragarnit le ha salido bien ¿no? lo siguiente, porque unos dicen que ha tenido flor, otros que tiene potra, otros que es una combinación de, de eso y de saber hacer las cosas, del buen trabajo, seguramente es un poco de todo. Pero hombre, yo no sé si le va a alcanzar. La teoría dice que si mantienes el bloque, que este año se ha salvado pues, con tranquilidad, y de verdad, eh, firmas 5 o 6 futbolistas que eleven el nivel, ¿por qué no? Pero bueno, ahora mismo... Yo creo que a Francisco igual no le hace mucha gracia el que le metan ya esa presión, ¿no?, de tener que eh, luchar por Europa. Está claro que el objetivo prioritario es conseguir la permanencia, cada año más holgada, y desde luego, luego no hay otro más. Cuando consigues la permanencia no hay otro objetivo que mirar a Europa, es que no hay más, ¿no?, como en segunda. O luchas por subir o luchas por no bajar. En primera hay tres objetivos, los que luchan por la liga... Los que luchan por Europa y los que luchan por mantenerse. Bueno, pues en este caso, si el Elche la próxima temporada es un equipo eh, que eh, se mantiene con cierta rapidez, pues luego habrá que girar el cuello hacia arriba. ¿Qué hubiese pasado este año si acertamos con Benedetto, si acertamos con Pastore y si acertamos con Lucas Pérez? Que Por además ejemplo, eran, es que eran los tres fichajes estrella, efectivamente. Tienes toda la razón. O incluso... No, los... y el Pastore. Ah, sí, lo, su... he hecho, <risa> lo he dicho, lo he dicho Pastore. Ah. Con Pastore, Benedetto y Lucas Pérez, que eran los tres fichajes estrella, solo con que... Uno de ellos si hubiera marcado 8 o 9 goles, posiblemente estaremos otra cosa. Es más, fíjate, solo con que los árbitros eh, no nos hubieran <risa> quitado tanto. ¿Cuatro o cinco penalties? Eh, ya estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Bueno, por eso al final es una combinación de esas circunstancias y con la misma plantilla, pero como tú dices, si alguno de los fichajes estrella hubiera rendi dado rendimiento. O, o los árbitros hubieran equivocado menos, en el Eche estaremos hablando de que tiene 8-9 puntos más. Y con 8-9 puntos más estás hablando de que a estas alturas el cuello lo mirando para arriba, no para abajo. Bueno, yo creo que el camino lo tienen trazado, seguramente, seguro, porque lo dijo públicamente Jorge Rafo, ese es el objetivo, lo que pasa es que otra cosa es decirlo públicamente, eh, unas cosas las que se hablan en los despachos y otras lo que se dice en un micrófono. Primero alcanzar 40 puntitos para estar tranquilo. Sí, sí, pero bueno, que, a ver, eh, eh, si yo tengo que escuchar un mensaje ambicioso o un mensaje rácano, yo prefiero el ambicioso, otra cosa es que luego te lo creas o no, pero bueno, este Consejo de Administración está demostrando que las cosas las tiene muy claras. Y que cada año se está superando El primer año cuando compró el equipo estaba en segunda El segundo estaba en primera Y el tercero lo mantiene en primera con más holgura Bueno, soñar es gratis El Granada, el Getafe y el Levante Nunca pensaron que iban a jugar Europa Y hubo un año que lo hicieron Por tanto, nunca se sabe Pero está claro, primero vamos a, hacer, vamos a ir paso a paso A ganarle al Getafe sí. Para ver si se supera esa cifra de 41 puntos Que es el tope en primera división en la época moderna Y hoy ya vuelven los jugadores a los entrenamientos para preparar ese, ese partido. Eh, con las ausencias del. Gonzalo Verdú por lesión e Iván Marcone por sanción. Y luego vamos a ver en la enfermería si se recuperan Lucas Boyé, Mojica, Fidel, Barragán. Los que sí van a estar son Pedro Vigas y eh, Pere Milla que ya han cumplido el partido de sanción. Yo creo que no va a haber... Eh, eh, en experimentos, creo que Francisco va a apostar. Se quiere, el se quiere ganar, se quiere dejar una buena impresión ante la afición. Por cierto, el, el, la directiva ha puesto precios muy populares para el público en general. Eh, las 5 euros la más barata y 30 la más cara. No hablamos de abonados que tienen la entrada eso gratuita. Eso sí son precios. Sí, sí. Se quiere, bueno, se quiere que sea una fiesta, ¿no? Se claro. que sea la fiesta de despedida, que el campo se llene si puede ser. Y bueno, pues las 5 y media de la tarde buena hora, es un domingo. Eh, ...no hay más partidos que ese, a las cinco y media... Entonces, eh, yo creo que es un, un buen día y un buen momento para despedir la temporada sin dramas, con tranquilidad. Ay, qué bien. Sí, sí, porque llevamos tres semanas más tranquilos sí. comparado con el año pasado a estas alturas, que a estas alturas, la última jornada estábamos... Pesimismo total. absoluto. Total. Bueno, después de ganarle al Cádiz, que Huesca y Valladolid no ganaran, nos agarramos un poco ahí al clavo ardiendo, pero lo teníamos muy duro, no dependemos de nosotros. Bueno, se dieron todas las carambolas pero este año lo vamos a ver mucho más tranquilo el final de Liga. Espero que sí. Pues sí. Eh, ¿Y después del getafe qué? Nada, vacaciones. ¿Ya tenemos fecha para iniciar esa pretemporada? Bueno, pretemporada normalmente si se van esta última semana de mayo, eh, lo normal es que vuelvan el 4 de julio, lunes. Eh, lo normal es que les den cinco semanas y este año habrá una pretemporada más larga porque en teoría el campeonato empezará un poquito antes, como hay mundial a mitad de agosto ya me imagino que empezará la temporada y por tanto ya a primeros de julio eh, pretemporada para empezar a preparar el año. Muchas gracias A vosotros, gracias. hasta luego, hasta luego. El tiempo en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Can -Elch.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 8 de la mañana, 37 minutos, en este miércoles 18 de mayo de 2022. Y te recuerdo, hoy realizaremos el programa de Teleel Radio Marca Entre Amigos, el que se hace de 10 a 1 de la mañana, en directo desde Traspalacio, con motivo del aniversario de la Declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad, y también por ser el Día Internacional de los Museos. Un programa bonito, interesante. En Traspalacio, recuerda, con Rosa Lucas. Con todo el equipo técnico que hay que montar para poder eh, tener en condiciones ese set que podrán pasarse para visitarlo. Nos marchamos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Iniesta, como cada mañana, está preparado, listo, dispuesto para contarnos cómo está el tráfico y calles que puede haber algún inconveniente donde dar la vuelta y algún consejo práctico. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues eh, esta mañana, como es habitual, a esta hora el tráfico es más denso en los accesos y salidas de la ciudad. Dentro del núcleo urbano encontramos retenciones en la, en la avenida Alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante. La circulación es densa en Chile de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y Federico García Lorca. Se irá siendo más complicada en los puentes... ...en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección Ayud... ...avenida Don Bosco, dirección Matola... ...y en general en las proximidades de los teatros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas... ...en cuanto a cortes de calle... ...la calle Antonio Antón Asencio ...continúa cortada desde Basa Moros por obras... Esta tarde a partir de las 18 horas habrán cortes de calle durante la romería del CEU que se realizará entre la travesía de Esbarques hasta la parroquia de San José. Y por último, recomendaros salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad y hacer uso intermitente en todas nuestras maniobras, también y especialmente dentro de las rotondas. Esto es todo desde la sala de control de tráfico de la de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Tele -Elche y Radio Marca 101.4, la radio de Elche.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 Ocho y cuarenta minutos de la mañana y con esta sintonía es el momento de que Antonio Bazán nos lea los principales titulares de la prensa nacional. Hemos abierto ya esa ventana, Antonio, la tienes ah, abierta. Abierta está y a ver eh, si eh, coinciden los diarios nacionales, por ejemplo, en destacar o recoger esa aprobación de la nueva ley del aborto. Cada uno va por un lado, ¿eh? Ah, vale. Sí, pues venga, sí. vamos Me empezamos a el, el país. país. Y Copia la página de días anteriores. Estamos en sí, los audios secretos de la corrupción. Capítulo 3. Aparece la foto de Villarejo. Interior avaló un informe falso de Villarejo contra el secesionismo. La policía filtró el papel contra Mas y Puyol en plena campaña catalana. El comisario avanzó su propósito al jefe del gabinete del ministro. Están muertos, es lo que dijo. Cuando se sepa, la supuesta fortuna de Puyol en Suiza, sentenció Villarejo. Y de la guerra en Ucrania. Día 84, guerra en Europa. La caída de Mariupol, la primera victoria de Putin en Ucrania. Abrimos ABC. En portada, la fotografía de la ministra Irene Montero. ...que logra el aval del Consejo de Ministros para su anteproyecto de ley... ...pero renuncia a bajar la tasa rosa y a penalizar la subrogación... ...el titular, aborto a espalda de los padres desde los 16 años y sin reflexión. Abrimos la ventana de El Mundo... ...en portada la fotografía del rey de España, Felipe VI... ...junto al emir de Qatar. Que es eh, Tamim bin Hamed Al-Tami. Además, anuncia esa inversión de 4.700 millones de euros. Una amistad estratégica que vale esos 4.700 millones. Y además, el titular, en la parte alta, Sánchez, se vuelca con Qatar en plena crisis del gas con Argelia. Son intereses. Hay que el país llevarlo hacia adelante. No hay que perder gas. No. no hay que perder gas ni fuerza. Europa en guerra, también en portada en el mundo. Ucrania frenó a Rusia porque el ejército se entrenó con la OTAN. Y para cerrar esta pequeña rueda, la prensa internacional, la prensa nacional que habla de todo lo que tenemos aquí y también fuera, pues hablamos de la razón. Moncloa busca frenar a Feijóo con el Partido Popular Corrupto del Pasado. Es, la foto, es el titular que, que indican. Mientras tanto en la fotografía, pues eh, también el momento en el que llega el emir de Qatar saludando al rey Felipe VI. Qatar invertirá casi 5.000 millones de euros en España. También se hace referencia. Y sobre Rusia, pues Rusia controla Azovstal y pone fin a la batalla de Mariupol. Bueno, del rey emérito no dicen nada, ¿no? De no. cuándo viene nada. Vale, Pues bueno, tendremos que escucharlo hoy en los eh, principales informativos nacionales Vamos entonces, Antonio, con este repaso de los principales titulares Vamos a continuar En Teleelch, Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 Recycle het deus, kartonnen van printer, bommetjes LED en deviceconsum, piles en bateries, accumulatoren, si cortes CDs en DVDs. Localitzar el teu mini.punt.net mes proxim. Es veurà situats a Carrus, Mercat Central, passei germanies, Centre de Congrésos i Plaça Castella. Mini.punt.net a Mesa Més a prop, més fàcil. És un missatge de utelts. Y Ayuntamiento. Este viernes habrá un concierto solidario en el Ordebais en ayuda al Sáhara Occidental. La Concejalía de Cooperación y el Instituto La Folla del han organizado este evento para que todo lo recaudado se destine a un centro de educación especial en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Pues bien, para hablar de esta iniciativa solidaria tenemos con nosotros a Sergi Sánchez. Él es el coordinador del proyecto del IES La Folla. Muy buenos días, Sergi. Hola, buenos días, Romario. Muchas gracias por contar con nosotros. Bien, primero, ¿por qué? ¿Por qué este evento en el Ordebaix y por qué se necesita el Sahara Occidental necesita nuestra ayuda? Bueno, pues... <ríe> A ver, eh, la cuestión del Sahara Occidental ahora mismo no está atravesando su mejor momento, como sabemos todos, a nivel internacional. Por un lado, ¿eh? entonces la cuestión de apoyo a la causa de, del pueblo saharaui siempre es importante, siempre es necesario. Por otra parte, tenemos que recordar que estamos hablando de campamentos de refugiados, con todo lo que ello comporta, si bien pues, los saharauis, gracias a la organización que disponen ¿no? con, con el Frente Polisario, pues la verdad es que ...han construido un, unos campamentos eh, que no tienen nada que ver con las imágenes que vemos a veces... ¿no? ...pero aún así no debemos olvidar que estamos hablando de gente que necesita la solidaridad internacional para sobrevivir... ¿no? ...y montar un centro de educación especial en medio del desierto... ...en unas condiciones tan extremadamente precarias, pues es meritorio... Pero, ...pero en fin, requiere de una solidaridad activa y permanente, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eso es lo que hace necesario... ...pues que prestemos atención a este problema... ...tanto en su vertiente, digamos, política... ...como en la material, que es la del Centro de Educación Especial... ...y en los demás, ¿por qué? Pues porque este año, igual que en la primera edición... ...del año 19, tenemos la, la colaboración, la, en fin, la, la ayuda... ...súper comprometida de la Concejalía de Cooperación... ...no solamente de la concejala Mariela ...sino también de su equipo, de Susana, de Josué... ...que lo están dando todo para que esto salga bien... ...muy bien y pues han conseguido que... que podamos disfrutar de un entorno... ...como los de Baix que en fin merece la pena... ...todo el esfuerzo porque creo que va a ser... ...una jornada extraordinaria. Bien, ¿y cómo vais a recaudar fondos? y ¿Qué hay en este evento solidario? que tenéis preparado? Mira, el festival dispone de dos partes... ...una que será entrada libre a partir de las seis y media... ...ahí leeremos algunos cuentos saharauis... ...pero sobre todo habrá... ...un mercadillo solidario de las entidades que quieran participar... ...y, y ahora también... Eh, ...actividades infantiles... ...que van a organizar los compañeros de, del proyecto Hávening... ...que es otro proyecto que tenemos en el instituto... ...y que harán pues, juegos, manualidades y todo tipo de cosas... ...para que si quieren las familias pasar por allí... ...en un entorno tan privilegiado como los de de ...a pasar un ratito y empaparse un poco... ¿no? ...del espíritu solidario del festival... ...pues pueden hacerlo sin ningún problema... ...luego a partir de las ocho y media... ...y esto debo recalcarlo porque por motivos técnicos... ...nos han pedido que adelantemos un poquito las actuaciones... ...las ocho y media empezaremos ya obviamente con el festival musical, con el concierto... ...actuarán primero nuestros alumnos, y ¿sí? luego ya eran, eh, el resto de los grupos... ...que se han ofrecido súper desinteresadamente y de una manera decir, muy comprometida... ...y eh, no agradeceremos nunca lo suficiente para, pues, con su genio, con su trabajo... ...pues aportar a este festival y a esta causa, ¿no?... ...ahí sí que ya se eh, cobrará la entrada de cinco euros... Eh, ...a partir de eso, como digo, a las ocho y media... ...y ya pues para disfrutar de la parte musical del festival. ¿Y cuál es la respuesta de los jóvenes, de los alumnos... ...ante la causa del pueblo saharaui? Pues mira, eh, este año hemos ido recuperando el ritmo... ...porque después con, con la, la pandemia pues ha ido restringiendo... ...las actividades, las charlas, las salidas, ¿no?... ...y ha sido todo un poco más raro y más difícil... Pero el otro día tuvimos una jornada, que también estuvo apoyada por la Concejal de Educación en Carrus, un, un intercambio, una jornada de convivencia entre nosotros, Carrus y el Sisto Marco, y los chavales se comportaron de una forma excepcional, mostraron empatía, respeto, interés, y de hecho, pues las estudiantes y los chicos de primero de bachillerato, tanto de Carrus como nuestros, porque el Sisto Marco eran más pequeños, hicieron, vamos, mostraron interés por ir a los campamentos, dijeron que quieren los campamentos, a cooperar, a ver aquello y empaparse de la situación y, y, y poner de su parte lo que puedan. ¿Sí? Y con el caso del festival pues igual, están creando ambiente, los chavales están implicando en la difusión y de hecho van a tocar algunos alumnos y creo que conseguimos pues eso, recuperar un poco el pulso del ambiente saharaui en el centro, que es lo que queríamos también. Pero ¿es seguro viajar, aunque sea con acción humanitaria, caravana, solidaria, a los campamentos de refugiados? ¿Cómo está la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos y el ejército? A ver, era seguro cuando corrió aquella alarma antiterrorista falsa, el año 2019, así lo demostraron los cooperantes que aquel invierno fueron a los campamentos, era cuando estábamos nosotros preparando, de hecho, nuestro viaje con alumnos allí, ¿vale? Y aún así hubo familias que... ...estuvieron por la labor de continuar... ...luego la pandemia lo truncó ...y es seguro ir hoy en día... ...las condiciones... ...que tanto el ejército algerino ...impone en las fronteras... ...como los propios saharauis... ...dentro de los campamentos... ...hacen que la estancia allí... ...sea completamente segura... ...la guerra está lejos... ...está en la frontera con el territorio ocupado... Eh, ...salvo que... <ríe> ...los marroquíes ¿no?... ...con esos drones que les vendemos... ...desde Europa y desde Israel... ...pues hagan alguna locura... ...pero vamos... Eso está descartado porque, como digo, estamos hablando de unos campamentos que están en territorio argelino, que están en otro país, no están ni siquiera en el territorio liberado saharaui, que es donde están las tropas saharauis. ¿no? Estamos hablando de otro sitio, entonces las condiciones son seguras y eso todo el mundo de, de, de la cooperación con los saharauis y la sociedad lo está asegurando, lo está diciendo, nosotros lo hemos visto, además hemos ido dos veces y no he visto en el terreno Eso no, claro eh, no es seguro ¿no? eh, Sergi y cómo está afectando al pueblo saharaui a las condiciones de los eh, de los refugiados en esos campamentos la decisión y esto ya entramos en el terreno político la decisión del gobierno español de cambiar su postura y reconocer ahora la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. pues a ver, las condiciones de vida son extremadamente duras igual hablando de la cuestión material evidentemente Cuando tú estás diciendo que las personas que están refugiadas porque han sido expulsadas de su país y cuyo territorio está ocupado, digamos que están allí porque quieren, porque tienen otra opción, que tú te sacas la manga, aunque sea ilegal, aunque sea contra el derecho internacional, pues evidentemente es de esperar, es de suponer que la atención internacional que reciben esos refugiados, pues será menor. Y eso es muy grave, porque no solamente es cuestión política, eso va a tener implicaciones de, la de las personas, pero como señalas tú, no, no hablar de los que están territorios ocupados sufriendo la represión marroquí... Entonces, todos los días estamos recibiendo noticias... ...resulta a Jaya y otros otros presos... ¿eh? ...en este caso por Dami por, por los hechos de 2010... ...que están continuamente sufriendo vejaciones ataques... ...y represión por parte de los marroquíes... ...pero pues, claro que la situación en los campamentos... ...puede verse afectada negativamente por, por esta situación política... ...que son víctimas pues, de un juego estratégico... Que llevan las otras potencias, los de intereses que son ajenos a los saharauis, que tienen que ver uh -huh. con otras cuestiones, no con su bienestar y con los derechos humanos, que en Ucrania parece que preocupa mucho, pero luego en no esta por lo que sea, pues no, no importa. Y eso es. Pues eh, sí, importan, porque esperemos que la respuesta sea buena, la de este festival que vais a organizar este mismo viernes eh, en ayuda a cubrir esas necesidades del pueblo saharaui, pues Sergi tenemos que poner el punto final porque creo que la cobertura en esta última parte no es buena como la primera. Sergi, muchísimas gracias eh, por el trabajo y también por los valores que inculcáis de solidaridad al alumnado de esta ciudad. Gracias. Ya, pues,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 Pero se había ido su familia allí, eh, desde Gibraltar, donde él había nacido durante la Segunda Guerra Mundial. Con 16 años se inició el camino de la música con la banda gibraltareña de Diamonds Boys, que realizaron algunas presentaciones en los primeros clubes nocturnos en Madrid. Ha escrito canciones para Celine Dion, Aretha Franklin, Carpenters, Winnie Houston... Diana Ross, Tina Turner, Julio Iglesias y Bonnie Tyler, entre otros. Además, Karina. para algunas bandas. Karina también, para Karina y Rafael. En 1999 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II de Inglaterra. Y en 2008, Albert Hammond fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores. ¿Qué vamos a escuchar para celebrar ese 78 cumpleaños? Nunca llueve, al sur de California. Su canción... Eh, estrella y donde tuvo el mayor éxito en 1972 alcanzó el número 5 uh -huh. en los Estados Unidos, que para él y en aquella época ya era muchísimo lo escuchamos y le deseamos felicidades a Albert Hammond La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta. Son las nueve en punto de la mañana. Tendremos una máxima de 28 grados, los cielos. Permanecerán despejados para festejar por todo lo alto, pues un importante aniversario, porque hace 21 años, tal día como hoy, la UNESCO declaraba al misterio patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, convirtiéndose en el primero de esta nueva categoría de intangible. Una pequeña delegación ilicitana en la que se encontraba Tele -Elch, dimos a conocer la noticia desde París, que se festejó aquí por todo lo alto, porque este reconocimiento iba a suponer un gran empujón para su divulgación y financiación pública. 21 años después y a pesar de la pandemia las aportaciones públicas están garantizadas pero las privadas no tanto debido a la crisis. Es por ello que el presidente Francisco Borja pues, eh, ha creado la figura del protector o protectora del misterio para conseguir una mayor implicación del pueblo ilicitano con su cesta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 Pues su mandato concluye ya y por eso Francisco Borja ha expresado su intención de continuar otros cuatro años más al frente de la Junta Rectora para conseguir ese objetivo, que todos nos convirtamos en protectores del misterio. Y mientras tanto, el patronato, el patronato ha organizado pues, una serie de actividades para celebrar este vigésimo primer aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. A las doce y media habrá un brindis institucional en la ermita de San Sebastián. A las tres de la tarde volverán a repicar las campanas de Santa María, con el lanzamiento de una coetá para recordar que hace 21 años se desató la alegría al conseguir la declaración y a las ocho de la tarde en Santa María las voces del misterio sonarán en el TDU y además se impondrán las insignias a los miembros de la Escolanía, el Coro Juvenil y la Capella. Y Tele Elcha, a partir de las 10 de la mañana, llevaremos a cabo el programa Entre Amigos de Rosa Lucas, desde Traspalacio en directo, para hablar del misterio, pero también de los museos, porque hoy es su Día Internacional, y lo van a celebrar con jornadas de puertas abiertas, talleres, exposiciones, o visitas guiadas durante el fin de semana, con el lema El Poder de los Museos.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 Pues lamentamos que teniendo tan claro el Ayuntamiento el poder de los museos tenga todavía cerrado el del arte contemporáneo situado en el Raval. Y hay otros museos que no están en manos del Ayuntamiento como el de Pusol que llevarán a cabo también muchas actividades, visitas guiadas con un atractivo añadido porque regalarán, volverán a regalar a, regalar a los visitantes piezas anacrónicas para encontrarlas en los espacios expositivos. La Alcudia pues, volverá a ofrecer visitas teatralizadas y el Museo Paleontológico volverá a abrir sus laboratorios para mostrar el trabajo de sus científicos, que se afanan por descubrir la vida de nuestro territorio hace millones de años. Y nos ocupamos ahora de la concentración de ayer en Alicante para protestar por la política hídrica del gobierno de Sánchez y defender los trasvases Tajo Segura y el del Júcar Vinalopó. Más de 4.000 personas acudieron a la protesta en la plaza de la Montañeta de Alicante, organizada por asociaciones y sindicatos de regantes. Escuchamos la voz de sus organizadores. Primero, el presidente de Riegos del Levante, Javier Berenguer.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 Pues con las pérdidas calculadas eh, los regantes se van a sentar el próximo miércoles eh, con la ministra Teresa Rivera que les ha convocado con el fin de poder convencerla y que rectifiquen y frenen el plan hidrológico del Tajo También defendieron ayer con esa movilización el trasvase Júcar-Vinalopó Escuchamos al portavoz de la Junta de Usuarios Ángel Urbina Lo que está pasando de que el plan hidrológico del Júcar una vez más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 Y representantes políticos de derecha e izquierda acudieron a esta protesta. Del gobierno local estuvo el alcalde, del gobierno provincial el presidente Carlos Mazón y del gobierno autonómico la consellera de Agricultura. Vamos a escucharlos.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 Pero los regantes coinciden en reprocharles que si se ha llegado a esta situación es porque ninguno de esos representantes políticos han defendido con éxito los intereses del sureste español. De ahí que se vieron pancartas como que la política ha sido nuestra ruina.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 que tendrán que buscarlo pues en algunos de los concejales de la oposición y nos vamos al paseo de la estación porque allí ayer eh, se presentó la nueva flota de camiones del servicio de recogida de limpieza nos lo cuenta Yanire Perona muy buenos días eso es Ros buenos días pues te cuento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 Y en clave de sucesos, la Policía Nacional detuvo a tres personas por llevar a cabo varios robos con fuerza en diferentes establecimientos del municipio. El modus operandi de los ladrones consistía en acceder a los comercios utilizando varios métodos como forzar ventanas para luego vender lo sustraído en el mercado negro. Los agentes encontraron hasta una veintena de botellas de butano sustraídas del mismo comercio. Una vez identificado al grupo criminal, los agentes arrestaron a todos sus miembros de nacionalidad española que ya han pasado... A A disposición judicial. Y vecinos de Arenales pudieron ver delfines. El pasado lunes, sobre las ocho y media de la tarde, frente a las costas de Arenales, se pudo ver a una manada de delfines que perseguía a un banco de peces. Y es que no es habitual ver tan cerca a estos mamíferos, aunque naveguen por el Mediterráneo. Bañistas, deportistas que hacían paddle surf o incluso aquellos que estaban dando un paseo en barco, quedaron sorprendidos de ver en las aguas a los delfines recorriendo nuestro litoral. Y les contamos por último que el sindicato CESIF ha iniciado una recogida de firmas por toda la provincia de Alicante para apoyar la implantación de la figura de los profesionales de enfermería escolar en los centros educativos públicos no universitarios de la comunidad. Ayer tuvo lugar en Elche y seguirá en las próximas semanas por diferentes localidades. Este sindicato considera que el personal docente no debe asumir La responsabilidad de administrar medicamentos a los alumnos... ...ya que dicen se trata de una función ajena... ...a sus competencias y formación. Muchas gracias por todo ese trabajo... ...yo solamente apuntar una cosa... ...que el programa Entre Amigos... ...que comienza después a partir de las 10... ...y será en directo como todos los días... ...pero también lo vamos a hacer fuera, en Traspalacio... ...hasta allí el set de Teleel se va a trasladar... ...y será retransmitido en directo por radio y por televisión... ...con motivo del aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad y también porque hoy es el Día Internacional de los Museos. Recuerden, desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, Teleelch y Telees Radio Marca en directo desde Traspalacio. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Mini punto limpio en Elche, más cerca, más fácil. Es un mensaje de UTE Elche y Ayuntamiento de Elche. No esperes a que ocurra.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 La Glorieta, con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán. 18 minutos pasan de las nueve de la mañana... ...y antes de la entrevista con el presidente de la Junta Rectora del Misteri... ...con motivo de ese aniversario, el vigésimo primer aniversario... ...de la declaración del Misteri como Patrimonio Oral de la Humanidad... ...vamos a disfrutar de la música... ...hoy es un día soleado, con cielos despejados... ...vamos a celebrar por todo lo alto ese importante aniversario... ...como también el Día Internacional de los Museos... ...pero antes... ¿Por qué no hacer un guiño a Vetusta Morla con el Imperio del Sol? Borrando nombres al azar, sembró la tierra por nuestras heridas, tendrás que huir del temporal. Si ves que un día amargo, mi puerta no abre más. De fin de vals de las de también la orquesta de desmantelaron todas las colmenas, nadie de ya el afstandsbeleid, Si de afstandsbeleid, de afstandsbeleid, de afstandsbeleid, de afstandsbeleid, de afstandsbeleid, de esperanza Siete trompetas y un mal guion Llevo al destierro cada despedida Busca la mía en tu cajón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 24 minutos pasan de las 9 de la mañana y les vamos a presentar pues, la canción que acaba de componer la orquesta Mondragón. Esta es No Dispares Más, es un canto a la paz y un granito de, anera, de arena para poner fin a todas las guerras en el mundo. Cantando, imagine. Y así podré sentirme siempre un soñador. ¿Qué hacen esos tanques desfilando? ¿Qué hacen los ejércitos en pie? Fieros y grotescos, sangre y sufrimiento, otra vez. ¡Qué gran estupidez! Sigue Paul cantando. Yesterday, ya si podr tenerte siempre junto a mi. Que hace esa bandera amenazando? Que hacen las fronteras arsenal? Salvajes la furia, pero es la angustia otra vez, qué gran estupidez. Y mis de val. De en cantando Kirk Hub Zand mientros staya la tormenta que non si coge corazón raca desatada vidas condenadas otra vez que gran estupidez y mi soltado con el bar See La Glorieta, con Rosemary Alonso y Antonio Bazán.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 El 18 de mayo de 2001 ha quedado marcado en la historia local. Fue el día en el que la UNESCO declaraba al misterio y patrimonio de la humanidad. La Festa de Elche fue la primera en abrir esa lista de patrimonios orales e intangibles. Ese tesoro que solo se puede mantener a lo largo de los siglos como lo ha hecho nuestro drama sacrolírico gracias a la devoción que despierta en el pueblo y al trabajo de los encargados de conservarlo. ...y esos encargados son los miembros del Patronato... ...y de la Junta Rectora... ...hace cuatro años fue nombrado como presidente de esa Junta... ...el empresario ilicitano Francisco Borja... ...con quien queremos compartir hoy en el programa... ...el vigésimo primer aniversario de la declaración del Misteri... ...como patrimonio oral de la humanidad. Muy buenos días. Buenos días a todos... Bien, pues eh, primero eh, ha llegado el día 18 de mayo. ¿Qué actos habéis organizado para este 21 aniversario? Sí, un día precioso para todo el pueblo de Elche, porque efectivamente recibimos la noticia de que la UNESCO pues, concedía el reconocimiento de ser el Misteri la primera obra maestra del patrimonio oral e material de la humanidad. Y lógicamente se recibió con el natural júbilo ...por todo el pueblo de Elche... ...en consecuencia hoy celebramos ese efeméride... ...y haremos unos actos ya programados... ...que consistirán, pues que a las doce y media... ...pues tendremos un brindis institucional... ...en la Misa de San Sebastián... ...con la participación pues estarán el alcalde de Elche... ...el vicario episcopal... ...el rector de la Basílica de Santa María... ...el mestre de capella... ...miembros de la Corporación Municipal... ...patronos... ...y miembros del Misteri... ...y también de la Diputación Provincial... ...eso será a las doce y media... ...y a las tres de la tarde... ...pues habrá pues lo que... ...los 21 años, bueno... ...se han hecho ya 20 años... ...haremos el volteo de campanas... ...desde la Basílica de Santa María... ...y que estará acompañada con el disparo... ...de una que. ...que nos ofrece el Ayuntamiento de Elche, gracias... ...y a las 20 horas, eh, también, lógicamente, la Misa deum ...cantada por la capella, la Escolanía y Coro Juvenil... ...es decir que un calendario tenso, pero emotivo... ...en la cual al final de esta misa también se impondrán... ...la insignia del misterio de Elche... ...a los miembros de la capella, Escolanía y Coro Juvenil... Y más o menos es ese acto programado que en esencia es pues, refrendar lo que hace 21 años pues, eh, la UNESCO tuvo el honor de concedernos. ¿Por qué se ha elegido eh, la Ermita de San Sebastián para ese brindis? Está muy unida a, al Misteri, ¿no? Y lógicamente, pues hemos pensado tanto en el Ayuntamiento como en el Misteri, pues que era el lugar apropiado para reunirnos. El pueblo, el pueblo de Elche, condensado en este lugar tan maravilloso y desde donde parte el cortejo todos los años para ir a realizar las representaciones en nuestra Basílica de Santa María. ¿Y cómo ha afectado a los actos programados el hecho de que estén en pleno proceso de elecciones? Porque la Junta Rectora se debe renovar la mitad de sus miembros. Sí, la Junta Electora, él, lógicamente, no piensa en, las elecciones, piensa en las elecciones porque son de obligado cumplimiento, pero todos los que estamos allí pues, lo hacemos por un amor inmenso al Ministerio. Es, Quiere es, eh, refrendar lo que acontece a todos los ilicitanos e ilícitanas. En consecuencia, eso no tiene importancia. ¿no? Es decir, que el proceso electoral pues, seguirá eh, las tres instituciones que refrendan pues la Supervivencia del Misteri, que son el Obispado de Orihuela Alicante, el Ayuntamiento de Elche y la Consejería de Cultura de la Generalidad Valenciana, pues ellos elegirán a esa mitad de miembros que ellos consideren y los que vengan pues, a luchar como los que dejen el, el sitio, pues han hecho. En definitiva, todos los que hemos pasado, porque yo también he sido miembro allí, en la época en la cual el presidente era Joaquín Serrano, pues entonces nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y de haber estado en un sitio maravilloso. Pero eh, eso tiene que doler porque se trabaja, lo ha dicho, por amor. Y cuando uno está enamorado y le, le toca dejar el cargo, tiene que doler, ¿no? Sí, tiene esa añoranza, pero el deber cumplido, pues... Eh, Creo yo, es decir, que cuando me marché, pues sentía, sí, eh, dolor porque te vas. Al principio, pues, eh, eh, eso de ir todos los días, casi prácticamente, a ver cosas de misterio y demás, pues es eso es fraterno. Pero es que nos pasa a todos los licitanos y eh, ilicitanas, es curioso. Pero no, es decir, que continúa el mismo amor. Yo, los antiguos patronos, pues es que veo que exactamente... Son iguales, tienen el mismo cariño y el mismo amor hacia el misterio que cuando eran patronos de la Junta. Pues eso es importante, se hacen bien las cosas tanto dentro como fuera. Pero la pregunta obligada es, ¿va a continuar? ¿Va a querer ser presidente durante cuatro años más? Mi disposición, pues ya lo he comunicado en la prensa, es decir, a preguntas de compañeros tuyos, pues ha sido que yo estoy ya, eh, estoy, tengo una edad avanzada, pero estoy bien de salud y de, vamos, y, de, y de actitud. En consecuencia, estoy me considero preparado para continuar cuatro años más como presidente de la Junta, pero eso, lógicamente, no depende de mi consideración, sino de la consideración ...de las tres instituciones que anteriormente he señalado. Sí, pero es importante que se le pregunte si quiere... ...porque si no quiere habrá que buscar otro candidato. Efectivamente, si no quiere ser presidente, mala cosa. Sí. Es decir, que entonces debes de retirarte... ...y que sea otro compañero, otra persona que designen las instituciones. Bien, yo puedo entender que quiera continuar porque... A usted le ha tocado los peores años eh, a la presidencia. Esos dos años de pandemia que no hubo representaciones. Y supongo que todos los retos con los que comenzó en 2018 aún están por cumplir, o casi todos. Sí, pero también es una satisfacción el oponerte a, a ese pequeño inconveniente o gran inconveniente que ha sido no celebrar las representaciones. Pero realmente el misterio ha continuado vivo ...siempre y hemos celebrado todo lo que se ha podido... ...y por ejemplo eh, yo recuerdo que el año anterior... ...pues en el mismo día como hoy... En, ...en el 20 aniversario... ...pues hicimos un acto institucional importante... ...en la Puerta Mayor de Santa María... ...que asistieron pues autoridades locales y autonómicas... ...con don Andrés Perelló... ...el, el embajador de España ante la UNESCO... ¿eh? ...y también en el centro de congresos... ...hubo ponencias y mesas redondas... ...con presencia tanto virtual como física... ...y vinieron dos conselleras de, de la comunidad... ...Carolina y Mirella ...allí a estar también presentes en ese acto... ...y también vino el presidente de las Cortes Valencianas... Henry Morera, a, ...a inaugurar una exposición... ...que hicimos con paneles explicativos... ...sobre los orígenes y la historia de la festa... ...que la situamos en la corredera de Elche... ...que está preciosa... ...y con motivo del 9 de octubre se trasladó a Valencia y allí estuvo expuesta y luego más tarde a Jaca, ciudad hermana con Enche, donde actualmente permanece. En definitiva, que se han hecho muchas cosas, se han eh, solucionado los asuntos pendientes, estamos en, pro en proceso también de la elección del de, de mestre de Capella y todo sigue un discurrir normal pese a la, a la normalidad... Que, que hemos vivido. Pero todos nos hemos puesto mono de trabajo y hemos cumplido, creo yo, con nuestra obligación. ¿Y se ha mejorado en financiación, a pesar de no haber tenido los ingresos de las entradas, que es la principal fuente? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Si ¿Sí, se ha mejorado en la financiación, en las aportaciones económicas, a pesar de no haber tenido el, el dinero de las entradas, de la venta de las entradas, durante dos años? Sí, yo tengo que reconocer que aquí, pues, eh, las tres instituciones que que son la Diputación Provincial, sobre todo el Ayuntamiento y la Consejería, se portan de una forma maravillosa. Y también las donaciones de gente particular, ¿no?, de empresarios en consecuencia. Y las entradas no hemos sufrido ningún problema porque esto se ha solucionado perfectamente. Es decir, que en el Misteri, durante estos cuatro años de esta actual Junta, no ha habido ningún problema financiero. Más bien, pues hemos eh, hecho algo, algunas cosas extraordinarias que pues eh, las ha recibido bien el Ministerio. ¿Y se ha avanzado en llevar el Ministerio a los colegios, que era uno de los retos de, esta, de su mandato? Pues, pues sí, hay una consejería que está con, destinada a esto y perfectamente nosotros, pues a todas las eh, eh, peticiones de colegios y demás que nos realizan, pues... Eh, el, contemplamos y damos el visto bueno para llevar allí lo que nos piden los distintos directores de los colegios. ¿no? Es decir, que creo que es importante porque no hay que olvidar que che, los que participan en la fiesta, los cantores, pues, en su total mayoría prácticamente, pues, vienen de la cantera de los institutos y de los colegios, ¿no? de esas voces blancas que poco a poco van transformándose desde la escolanía, jóvenes cantores y luego... ...entrar en la capella para cantar el misterio... ...que es lo más preciado que podemos conseguir los ilicitanos. Y otro de los retos era poder eh, potenciar aún más... ...la divulgación del misterio. ¿Ha, traspata, ¿Ha traspasado fronteras con ustedes? Sí, yo creo que hemos intentado y lo hemos conseguido... Pues, ...con muchos objetivos. Aquí pues, han tenido un papel importante esther eh, ...concejala del Ayuntamiento de Chester Díez, me refiero... Eh, pues, eh, ...y también pues, eh, Marga Antón, que es la concejala de Cultura... ...ha tenido un papel importante, ¿no? En definitiva, pues el Misteri... Pues, el, ...hemos eh, eh, logrado nacionalmente... ...pues tener un, un pie... ...en distintos establecimientos comerciales del Corte Inglés... ...y además la divulgación... ...pues eh, se ha efectuado de una forma correcta... ...hay una asignatura pendiente lógicamente... ...que es el tema internacional... ...que lo queremos realizar... ...pues eh, ya que nosotros... ...pues tenemos un, un polo de atracción tremendo... ...gracias al turismo... ...pues de situar el Misteri Dells... ...en los eh, distintos hoteles... ...de categoría que tenemos en toda la Costa Blanca... ...y en toda España... Para que la divulgación del misterio sea un hecho evidente. Hay proyectos también muy importantes para su divulgación, como la película, ¿cómo está funcionando? Sí, eso lo lleva personalmente nuestro querido Pablo Más. En consecuencia, de pues, esto podría. Eh, eh, eh, lo que ha hecho la Junta Rectora es dar, dar la conformidad a, a realizar esa nueva película que no dudo que tendrá un eco tremendo en la vida del misterio. Lo cierto es que podemos seguir hablando de más proyectos, porque usted ha organizado muy bien las comisiones de trabajo a todos los miembros de la Junta, precisamente para abordar todos los temas con el fin de dar ese empuje al misterio, a un mayor esplendor del que tiene. Francisco Borja, pero creo que le queda, le queda aún más, ¿no? Si damos por hecho que, que ya le confirman, le vuelven otra vez a reelegir como presidente de la Junta, ¿qué le quedaría por hacer? Pues eh, y continuar con la fuerza de tener una importante inyección de personas que todos queremos, pero como sa saben que los que estemos en, el, en la Junta lo haremos perfectamente, pues entonces no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 Y yo digo todos porque eso sería maravilloso y le daría una nueva fuerza increíble en elegirse como protectores y protectoras del misterio. Una cantidad insignificante que en el tema económico tendría su importancia, pero tendría más valor moral y de fuerza para que el misterio pasara fronteras. Eso es lo que le iba a preguntar, la figura del protector y protectora, eh, ¿se convertiría en a, dando una aportación económica anual? Sí, es me, pequeña, es 40 euros, eh, pero tiene unos derechos y unas eh, prebendas que son increíbles, pero eso le daría mucha fortaleza a, que, a saber que el pueblo de Elche tiene pues, más protectores y protectoras que los pueda tener, ...tan de boga que está hoy en día... ...pues un club de fútbol famoso... ...es decir, porque se, que debería de ser... ...mi ilusión sería... ...que tuviera prácticamente... ...lo que es el censo de la ciudad... ...porque todos... ...en esencia... ...sentimos en nuestro corazón... ...el misterio de él... ...sin duda, sin duda... Eh... Quedan las representaciones ahora, queda por tra trabajar por las representaciones de este mes de agosto. Eh, ¿Qué invitados son a los que les gustaría eh, poder eh, traer a la representación bueno, de 2022? Eh, el, el verbo Gustavo empezaría por eh, los reyes de España. ¿no? Eso sería el, el deseo evidente de cualquier presidente del ministerio. Eso sería, lógicamente, lo que más nos gustaría a nosotros ...que los reyes de España... ...se eso, intentaran pues hacer un hueco... En su, ...en su apretadísima agenda... ...y poder venir pues a poner el colofón de oro... ...a unas representaciones que serían maravillosas. Bueno, la invitación está cursada, ¿no? Sí, sí, ahora la hemos cursado... ...pese a que también pues se intenta pues que estas figuras... ...tan importantes en la vida nacional... ...pues pudieran venir aquí... ...a presenciar in situ... ...el misterio de antes. Yo pensaba que iba a decir el Papa Francisco... ...en primer lugar, ¿qué sí, pasa? Sí, sí... Eh, eh, eh, eh, ...físicamente o espiritualmente... ...seguro que le gustaría estar... ...pero físicamente lo veo un poco mermado... ...ya de fuerzas lógicas... ...por la edad, ¿no?... ...y entonces pues eh, creo yo que eso... ...le resultará difícil... ...y debe de atender temas sociales muy importantes... ...que están ac aconteciendo ahora... ...en este mundo, ¿no? que es la paz. La paz no se puede olvidar nunca. En consecuencia, en estos puntos negros que ha aparecido, eso hay que erradicarlo totalmente y que el amor traspase fronteras. Bueno, pues sí, el Papa debe estar pidiendo por la paz mundial, así que vamos a dejar que los reyes se lo piensen y puedan venir a las representaciones de 2022. Muchísimas gracias, Francisco Borja, por trabajar como lo está haciendo con su equipo para conservar esta joya. La joya del pueblo ilicitano, el Misteri Danch. Así es, muchas gracias, un saludo. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Like si pudierais elegir?